Bien, continuamos haciendo periodismo turno. Mañana vamos a charlar unos minutos con el subsecretario de trabajo, Marcelo Pedonta. Marcelo, Pablo Cucharini y Johnny Mole, que los saludan. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bien. Bien. Marcelo, eh, se postergó para el lunes la reunión que se iba a hacer hoy de las dos paritarias, tanto la docente como la de los estatales. Sí, sí, porque por cuestiones de agenda eh, se resolvió pasarla para el día lunes, uh -huh. digamos, en términos de que la paritaria ha sido iniciada el 2 de marzo y está en etapa de cuarto intermedio. Este cuarto intermedio, que era para hoy a las 9 de la mañana, se pospuso para el día lunes a las 10 de la mañana eh, educación en, en, en el ámbito de educación y la paritaria con la intersindical en la oficina eh, Mechimario. ¿Tenés idea si los paritarios del Ejecutivo iban a llevar una oferta hoy? Mira, eh, se está analizando lo que como definición concreta, y esto ha sido público porque lo ha dicho el mismo gobernador de, de la provincia, es decisión del Ejecutivo Provincial que al fin del año 2017 los salarios de los estatales estén por encima de los niveles de inflación. Lo que pasa es que hoy estamos viendo un parámetro infl inflacionario oscilante, eh, todos nos levantamos hoy con la nueva noticia del INDEC, ...donde en enero había marcado 1.3 y ahora estamos hablando de 2.5... ...con lo cual nos está dando un bimestral de 3.8... ...bueno, esto eh, hay que seguirlo de cerca, hay que analizarlo... Y, y, y, ...pero vuelvo a repetir, la definición por excelencia en el inicio de estas negociaciones... ...que seguramente no van a ser fácil porque eh, hay un presupuesto, un presupuesto cortado... Eh, pero, vuelvo a repetir, eh, la decisión eh, política que va a imperar en esta negociación a lo largo de todo el año, porque estoy seguro que no va a ser una negociación que se agote en una reunión, va a ser que los salarios de los estatales en la provincia de La Pampa, como sucedió en el año 2016 estén por encima de la curva inflacionaria. Eh, en la previa y las declaraciones tanto del Ejecutivo como de los gremios parecen acordar que eh, se va a tener que desdoblar, eh, va a ser casi semestral la pauta. Y yo me, no sé si semestral, pero sí creo que va a haber una de las cuestiones elementales, va a ser que se pueda eh, analizar en tiempo y forma la evolución, vuelvo a decir, de una curva inflacionaria que en enero y eufóricamente el Gobierno Nacional ya daba como dominado y ya daba como que estaba dentro de los parámetros que esperaba y hoy estamos viendo que en febrero eh, marcó también a nivel muy alto con de 2.5. ¿Y, y el, el Gobierno Provincial qué visión tiene esto de que Nación no convoque a la paritaria docente nacional? Lo ha dicho el Gobernador, las leyes están para cumplirlas. Si a vos no te gusta una ley, tenés que mandar otra al Congreso de la Nación y ver cómo modificar, pero ahora hay una obligación eh, eh, emanada de una norma jurídica eh, legítimamente instituida con todos los pasos procesales que requiere en la República Argentina eh, la elaboración de una, de una ley, y bueno, esto no se está cumpliendo y a partir de ahí es el conflicto que estamos viendo todos los argentinos. ¿El mercado laboral en la provincia de La Pampa, Marcelo, en los primeros meses de este 2017 es el mismo Obfinante, panorama? tenemos... Bueno. Eh, algunos eh, nichos productivos que vemos cómo sigue el goteo y en otros que parece haberse estabilizado y parece empezar a generar mayor confianza en el futuro. Este es eh, muy temprano, estamos saliendo del periodo de vacaciones de verano donde eh, eh, esto todavía no nos marca un rumbo, pero sí venimos con un proceso a partir de El, segundo, el último trimestre o cuatrimestre del año pasado, que marca que hay sectores como el comercio, la industria cárnica, que están eh, produciendo despidos. Eh, eh, con respecto al frigorífico de General Hacha, que, bueno, que lamentablemente ayer se conocía la, la noticia de que cerraba sus puertas, eh, tanto de la parte empresaria como desde el gobierno, ¿se, se, ¿se hizo todo el esfuerzo posible para que no se cierre esa planta? Yo voy a hablar de la parte... De del gobierno porque por conocimiento y por haber estado eh, en, en numerosas reuniones el gobierno puso todo e inclusive una ayuda económica muy fuerte a los empresarios sobre fin de año a través de la entidad financiera del banco de la pampa para que este emprendimiento pudiera continuar porque nosotros creíamos que era un problema de coyuntura de algunos eh, elementos exógenos al negocio cárnico que estaban afectando, pero bueno, los empresarios tomaron una decisión, eh, aparentemente van a presentarse en concurso, lo que sí nos da tranquilidad que han llegado a un acuerdo con el representante gremial en una defensa de los trabajadores que ha hecho eh, LOSA, Secretario General del de Gremio de la Carne en la provincia de La Pampa, que le va a permitir a los trabajadores eh, tomar sus acreencias en cuestiones o en conceptos de indemnización. Eh, volviendo al, al tema del el mercado laboral en la provincia de La Pampa, ¿qué, qué, ¿qué sector es el más afectado por estas políticas que se ha implementado? Nosotros somos una conformación eh, agrícola, ganadera y de servicios. La, la ciudad de Santa Rosa es una ciudad, te diría, no, no en el 100%, pero te diría en el 80% de servicios, y los servicios cuando no hay consumo son los primeros que se resienten. Lo primero que se ve en la, en, en la provincia de La Pampa es eh, una merma en la calidad del empleo. Del, del, el trabajo registrado empieza a perder fuerza, se pasa a un seminegreo, si querés, porque se trabaja a tiempo completo y se paga a mediodía, hasta que se pierde la fuente laboral. Pero bueno, hay que esperar la evolución. Eh, yo veo que el consumo no se reactiva, que la economía no toma fuerza y seguramente a mitad de año vamos a estar analizando un contexto en este nivel y a este camino mucho más fuerte. Eh, ¿A este nivel de crecimiento de inflación crees que puede llegar a variar algo en la segunda mitad del año? No, no, yo te vuelvo a repetir me parece que las políticas económicas o macroeconómicas nacionales eh, no solo están afectando a la provincia de La Pampa sino el conjunto del mundo laboral eh, de la República Argentina vos fijate que los argentinos todos vivimos una marcha eh, de 500.000 personas eh, con la CGT donde los dirigentes querían contener y son las bases lo que le están pidiendo en la medida de acción directa, son las bases lo que están pidiendo que se agudicen las protestas, con lo cual eh, ya quienes comulgamos con el periodismo tenemos una frase que llega un momento que te dicen con, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, eh, y, y vos fijate que se, de, se cae la postura del gobierno nacional que decía que el acto y la marcha de la CGT era una marcha, un acto eh, político en contra del gobierno, ¿no? Ahí está dado eh, las muestras de que en el sector obrero, en el sector de los trabajadores se están pasando muchas penurias, se está. Porque no solo está el que perdió el trabajo, sino aquel que vive todos los días y va a trabajar con la intranquilidad de saber y cuando llega no le encuentra con la comunicación de suspensiones con la comunicación de que no tiene más su trabajo, entonces eso empieza a generar un malestar general que eh, afecta a todo el andamiaje laboral argentino. Por eso te vuelvo a decir, me parece que los brotes verdes son muy chiquititos y no alcanzan a tapar el sol. Digamos, a ver, en un caso como el de Hacha, que, que 124, 127 familias se quedan sin trabajo y, y en Hacha sí, no, no, no hay salida a ver, la A ver, labor. Sí. vamos a ser justo con, con, con algo. Sí. Me parece que la crisis del frigorífico de Hacha no solo hay que enmarcarlo en las nuevas políticas. Me parece que hay una serie concatenada de fa factores que hacen que un emprendimiento puntual termine en esta situación. Por eso me parece que achacarle todos los males a las políticas del Gobierno Nacional, porque me parece que el horizonte que muestra la industria cárnica con algunas medidas nacionales que se han tomado eh, es más que eh, favorable. Ahora bien, eh, también en los giros comerciales hay decisiones empresariales que muchas veces tienen éxito y otras no. Por eso me parece que es un hecho puntual que no hay que agregarlo a un contexto como sí si cuando hablamos de la industria de textil, cuando hablamos del comercio, cuando hablamos de la industria tecnológica, cuando hablamos de, la, de las industrias de la UOM, me parece que eh, un hecho puntual no puede ser el que nos marque el camino. Ahora, cuando ya hay cientos y cientos de despidos, como por ejemplo en el sector textil, porque la competitividad se cayó, cuando hay medidas que afectan el desarrollo de polos industriales como el de Ushuaia, me parece que eso es lo que afecta a todo el tejido. Eh, me gustaría dejar aparte un hecho puntual donde también hay decisiones empresariales, donde también eh, eh, se, se tiene que tener en cuenta la dirección del emprendimiento comercial Y también hay errores. El, el tema es cómo, eh, con qué posibilidades se reinserta laboralmente en, en una ciudad pequeña como Hacha, la, la, sí, la claro. pérdida de 127 puestos de trabajo, digamos trazando algún paralelismo en cuanto a porcentajes, sería era como que en Santa Rosa 500 familias se queden sin trabajo un día para el otro, digamos no hay mercado no, bueno, eso, para esa cantidad acepto, de gente en Hacha. Te lo acepto, y, y por eso era tan importante para el gobierno de la provincia estar al lado de eh, el camino que llevará a una solución positiva. Y de hacer todo lo Pero vuelvo a decir, hay negociaciones entre privados, los empresarios toman eh, resoluciones y, y bueno, vos podés llegar hasta una instancia donde la decisión la tiene que tomar un tercero que vuelvo a decir que es el dueño del emprendimiento. Marcelo te agradecemos estos minutos, claro. no sé si querés agregar algo. No, no, eh, siempre es un gusto hablar con ustedes por el respeto. Y bueno, el, el tema del mundo laboral, de los niveles de empleabilidad. De, la, de, de cómo afecta a los factores de hoy de una economía planchada absolutamente, porque está planchada absolutamente, eh, da para un debate muy largo, para posicionamientos, sí. digamos, de distintos puntos de vista, porque seguramente, si vos hablas de un empresario al que se le encarecieron todos los costos fijos, digamos, la electricidad, el gas, los salarios tuvieron paritarias... Eh, va a tener una visión. Cuando lo mirás desde el lado del, del trabajador que aporta su fuerza laboral con la mayor lealtad posible a cambio de una retribución, esta retribución se empieza a mermear o se empieza a pagar a cuenta gota, todo se, se va a, a, a deteriorar. Pero bueno, en eso tenemos que trabajar, tenemos que generar mesas de concertación y en esto vuelvo a destacar los niveles dirigenciales de los dirigentes gremiales de las cámaras empresariales en la provincia de La Pampa nos permite a nosotros tener un trabajo mucho más franco, mucho más directo y en muchos casos, porque siempre sale a la luz el hecho, eh, digamos, de eh, esta tragedia, porque en realidad es una tragedia social para Hacha, porque coincido con el análisis que hacía recién de que 132 trabajadores, 140 trabajadores para una comunidad como General Hacha Pero también estamos escuchando que hay una industria también de General Hacha muy importante que está analizando subir un turno eh, más de producción, lo que significaría 40 puestos de trabajo. O sea, mm. vuelvo a decir, el, el mercado en algunos nichos se está resintiendo y en otros nos está dando alguna posibilidad de negociar, de charlar, de ver cómo podemos re reconvertir. Nosotros del Estado estamos dispuestos a acompañar la, la, la, la capacitación de ese trabajador que hoy estaba en el frigorífico y tiene que tomar otro rumbo en su vida laboral. Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer todo ese proceso de capacitación que en el corto plazo tiene un costo muy alto para los empresarios que muchas veces en estos, temas de, en estos tiempos de recesión nos anima a hacerlo. Bueno, nosotros vamos a acompañar todo ese proceso para ver si, si podemos permitir, si bien no da totalidad, que un porcentaje muy alto de estos trabajadores puedan reinsertarse en su vida laboral. Gracias de nuevo, Marcelo. Gracias Pablo, Saludos. Bien, la palabra del subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedro está hablando con Periodismo Turno Mañana. Bueno, ahí estaba interesante la palabra. Así es. Eh, hoy es viernes y decía antes de ir a la pausa, hoy es viernes bailable aquí en Radio Kermés, toda la mañana bailable. <risa>